Buenos días, ¿cómo estás? Un saludo para toda la audiencia. Bueno, ¿dónde estás eh, física, geográficamente en este momento? En el Consejo deliberante estoy en este momento. Bien, eh, ¿ahí eh, tuvieron apertura de sesiones? ¿La tienen en estas horas? ¿Cómo es? Eh, la apertura de sesiones es hoy a las hoy 20 horas. Ajá, bien. Claro, te lo consultaba porque la verdad que me ha sido difícil retener el mapa de todas las localidades, cada, cada localidad o ciudad ha elegido... el el momento en que hacerlo. Así que hoy 20 horas y supongo que hay expectativas porque 25 de mayo sin dudas vive días de movimiento político, sobre todo eh, en estas últimas horas. Eh, eh, confirmanos, te lo consulto, el Intendente Leonel Monsalve, de algún modo ha formalizado la presentación de un proyecto para eh, encarar el área Medanito, ¿es así? Es así. Ayer desde la municipalidad se hizo la presentación de un proyecto, un anteproyecto. De, de la localidad para para poder tratar el tema de la licitación del área del medanito, cuáles serían las características principales y en qué se diferencia del proyecto oficial que ya está en la legislatura, el, el principal, las principales diferencias son cuatro puntos en realidad que son los que se presentaron también en la cámara en su momento junto a las empresas tiene que ver con con las inversiones con las regalías, con la baja de las regalías, eh, tiene que ver también con, con un punto que, que deja fuera a casi todas las operadoras que están dentro para poder operar dentro de la Pampa, uh -huh. por el punto que les exige el libre deuda ambiental. El artículo 16, eh, 17 de eh, la ley eh, de hidrocarburos, claro. sí. Claro, con ese, con ese artículo eh, hoy no habría nadie que se pueda presentar a una licitación. Nadie de la, que ya esté operando en La Pampa, digamos. Claro, de las operadoras que son las que pueden venir a invertir, ya sea, no sé, tener Plus Petrol, Medanito S.A., eh, PCDR, ninguna de las que hoy está vigente para poder eh, operar lo puede hacer, porque ese artículo se los impide. Bien, sí, sí. Ayer justamente lo conversábamos con Vanina Vaso, la secretaria de Ambiente, eh, sí. que decía eh, que, que ella misma lo considera un artículo mal redactado. Si bien obviamente le toca aplicar la ley vigente, eh, ella con, nos, nos contaba su mirada. Eh, he visto, sin embargo, que en estas horas el gobierno provincial salió a, a decir que no, no piensa modificar eso. Eh, está bien, nosotros entendemos las distintas posturas, eh, también creemos que el 25 de mayo eh, tiene la posibilidad de poder presentar la, la mirada en base a la realidad que nosotros tenemos, eh, eh, y para nosotros como comunidad hoy lo que más es urgente es poder hacer una apertura, una licitación para que más empresas se puedan presentar, eso es lo que nosotros queremos como comunidad. bien eh y lo que hemos hablado con con los secretarios que estuvimos el día lunes eh lo que nos plantearon básicamente está en una mirada muy parecida por eso hasta a veces no no no logramos entender algunos algunos temas no pero nosotros estuvimos con con todo el equipo de Matías Toso y coincidimos en, en muchas cosas De hecho, se hizo un trabajo el año pasado en una línea bastante parecida a la que se piensa acá en 25, en base a la realidad, en base a lo que se plantean desde las empresas, desde los trabajadores. Y en algunos, la mayoría de los puntos coincidimos. Pero bueno, o sea, es una decisión que lo van a tener que elaborar los diputados. Tendrán que debatirlo, analizarlo, llamarnos o no, espero que, que sí, ¿no? A reuniones a, con los sectores y, y, y tratar de sacar el mejor proyecto que, que exista de los que están presentados. Bien, eh, retomemos, eh, porque eh, por ahí nos no fuimos eh, en la rama de la charla y decías, las características del proyecto entonces que tiene 25 de mayo es la eliminación o, o modificación de este artículo... Suspensión. Eh, o suspensión, bueno, eh, puntualmente para esta licitación la suspensión. Eh, eh, ¿Proponen que la distribución de regalías sea menor que la que mm, se licitó últimamente? Está dentro del margen que propuso el proyecto de gobierno. El proyecto de go del gobernador, el que ingresó eh, en este... Sí, que terminó el 9 de febrero, poquito, sí, que quedó de, sí. de Ese proyecto presenta un porcentaje de regalías del 15% y, y el proyecto que se presenta ahora es un 15%, eh, 15 más menos de aquí. Uh -huh. O sea, está dentro de la misma sintonía con posibilidad de inclusive ampliarla si se presentan más empresas, por ejemplo. Bien. ¿También? La verdad que no, no nos parece algo que... que es, es interesante para que in empresas de afuera inviertan. Nosotros necesitamos que garantizar la inversión y la verdad que solo, solo lo vemos posible si se abre una licitación para que más empresas puedan participar. La propuesta también reduce el bono que en la licitación frustrada era de 50 millones de dólares. Sí, eso fue algo que de también desactivó las... las iniciativas de querer participar, ¿no? Es un bono altísimo. Eh, estuvimos también analizando casos de otras provincias que tienen la, la actividad y, no, en ningún lado, la verdad que tienen bonos de ese tipo. Lo que sí lo llevamos también es eh, para poder bajarlo, que no sea un bono tan, tan, tan grande, ¿no? Que no atraiga a nadie, pero que también pueda permitirle a, las, a los municipios eh, hacer obras, por ejemplo. Con las regalías. Claro, entonces, y... o sea, esos son básicamente los puntos, no, no, no distan tanto de muchas cuestiones que ya hablamos, que hablamos con los distintos bloques que planteamos, eh, pero bueno, son, es un proyecto que directamente, o sea lo, lo que hicimos nosotros fue poner eso, que los otros no, es, no están, y de todas maneras, bueno hoy van a tener para, para analizar, esperemos que lo puedan ingresar y darle también el tratamiento que merecen todos, ¿no? Tanto el que presentó el gobernador, como el que presentó la comunidad organizada, como este, que es el de la comunidad, y que pueda salir un, un proyecto que, que beneficie a 25 de mayo y a toda la provincia. Un dato, eh, ¿ese bono para esta ocasión, ustedes le, le ponen un monto de 15 millones de dólares, ¿es así? Sí, es así. Bien. Bien. Tomamos como ejemplo algunas provincias de Santa Cruz, por ejemplo, está con un bono así, Eh, eh, es es como una base para también invitar a que otras empresas se, se quieran presentar estamos eh, hoy con, con un... no, bien bien redondia perdóname sí eh, básicamente es eso o sea llevarlo a la realidad de la actividad hidrocarburífera nosotros bueno ya la, la no presentación bajo las condiciones anteriores o sea dejó como muy claro que nada de lo que se había propuesto era atractivo para para las empresas Y, y bueno, en eso hay que trabajar, hay que, hay que tomar, hay que hacer una lectura de por qué no se presentaron y por qué eh, es conveniente revisar, readecuar y ver qué es lo mejor. Estamos conversando con Marina Álvarez, que es la viceintendenta de 25 de mayo. Marina, para la elaboración de este proyecto eh, como municipio, ¿cuentan con algún otro respaldo o alianza, o asesoramiento, hemos visto un rol importante del sindicato, ¿hay alguna empresa también que haya hecho aportes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue la elaboración, la cocina, digamos, de este proyecto? Sí, nosotros tenemos un equipo, obvio que tenemos un equipo que nos ha ayudado, que nos ha dado todas las, las miradas, las pautas, eh, tenemos de, de distintos sectores eh, miradas que, que nos permitieron armar el proyecto. Eh, no es un proyecto que sale así, así nomás, ni que no está pensado, o sea, la verdad que o sea, se trabajó con seriedad, no, no es un proyecto que haya sido sacado así nomás de la galera, ni sin ningún eh, tema que tenga que ver con la realidad, la verdad que se trabajó y tenemos nosotros trabajamos en conjunto y asesorándonos con distintas empresas y con distintas miradas, así que, En eso no estuvimos solos para elaborarlo. Uh -huh. Y eh, por otro lado, eh, son furiosas las críticas que sí hay sobre el proyecto para que Panpetrol se haga cargo durante dos años de Medanito con una transición. ¿Por qué? El otro día hablábamos con Leonel Monsalve, él, eh, él incluso llegó a decir que Panpetrol tenía un sistema comunista de afrontar la producción. ¿Cuál es tu mirada? Mira, yo creo que, que Panpetrol, nosotros lo, como 25 años te digo, ¿no? Lo, lo que ha tenido a su cargo en, en este tiempo en toda la zona de hidrocarburos, eh, con solo verlo te das cuenta de que no hubieron inversiones de ningún tipo y hay muchos eh, pozos y todo que están en estado de abandono básicamente. Eh, el, el proyecto también habla de que no tiene la espalda económica para poder hacer inversiones. Y, y que por eso mismo pide también una autorización a tomar una deuda. Eh, entonces, ahí es la contradicción que nosotros no, no logramos entender de por qué no, no trabajar sobre una ley que permita abrir el juego a empresas que realmente tengan la espalda y que inviertan y que realmente para nosotros se reactive. Eh, es un paliativo lo que se propone. Nosotros en una reunión el lunes Y, y bueno, desde el Frejupa no, nos dijeron que era una herramienta paliativa para evitar que la gente se quede sin trabajo, eh, y que es eso. Claro. Pero que puede tranquilamente, o sea, nos dejaron entrever que tranquilamente si los diputados quieren eh, trabajar en una licitación nueva, lo pueden hacer en dos meses. O sea, eso quedó que, más que claro, entonces... Digo, si eso se puede hacer y la voluntad la tienen, ¿por qué no poder trabajar un proyecto directamente que tenga que ver con la licitación, que no nos tenga dos años sin inversión y que se pueda activar cuanto antes? Esa es la postura, básicamente, ¿no? Uh -huh. Yo entiendo lo del paliativo, entiendo la propuesta, pero a mí no me cierra el querer aprobar un proyecto que tiene un plazo de hasta 24 meses, eh si se puede porque ya nos confirmaron de que de que los tiempos permitirían hacer una un proyecto nuevo si hay voluntades eh, por qué no vamos por ese lado. Esa es la básicamente nuestra nuestra postura, ¿no? ¿Y por qué crees? ¿Por qué por no qué el sé. gobierno sostiene esta idea? No logro entenderlo. No logro entender por qué no ir si en las reuniones nos han dicho que realmente se pueden sentar a, a, a trabajar en algo que salga en forma express y que directamente vaya a una apertura de licitaciones para que empresas inviertan y que van a tener la espalda sin necesidad de que eh, la provincia tenga que tomar deuda, me parece algo que eh, yo también se lo pregunto al vecino, no sabemos por qué. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué tomar deuda o por qué aprobar un proyecto si se puede? Te doy vuelta la pregunta, ¿no? O sea, que es lo que también nosotros hemos si es posible. ¿Por qué Bien. no trabajar directamente sobre la licitación definitiva que nos va a garantizar la inversión? ¿O por qué estar 24 meses manteniendo solamente? Marina, eh, te cambio un poco de tema, no tanto en realidad, sí. pero porque tiene que ver con la gestión, con la construcción política que vienen haciendo. ¿Has, eh, en algún punto, esto lo digo yo, recuperado visibilidad en tu rol de, de vice de 25 de mayo...? Incluso conversando algunas, en algunas ocasiones con el Intendente, él asumía algunas metidas de pata, así lo dijo en, en la previa de las legislativas del año pasado y demás. ¿Qué es lo que han conversado y por qué se está dando este nuevo, no sé si decir reacomodamiento? Me elegí vos la palabra, ¿cómo, cómo es? Mira, nosotros eh, conformamos un equipo de trabajo Eh, siempre tuvimos, o sea, dentro de, de nuestro equipo tenemos eh, personas que son de diferentes espacios políticos De hecho, eh, Leo es independiente, no está afiliado a ningún partido Y yo sí estoy dentro del PRO desde hace muchos años, 15 casi Y mmm, la verdad que siempre hemos tenido miradas políticas muchas veces en las que tenemos diferencias y las charlamos, y las debatimos y el año pasado se vio en, en el periodo de las legislativas en donde, en donde nos sentamos y, y la verdad que cada uno planteaba cuál era la postura y yo fui siempre clara con, con la mía, el, de hecho lo hice siempre público en los medios, eh, y bueno, después también eh, hubieron muchos ataques, mucha cuestión mediática que fue compleja a nivel equipo. nosotros seguimos teniendo dentro del equipo gente que es de distintos espacios del peronismo de eh, la ucr de comunidad organizada de la libertad avanza la verdad que hay de, de todos los partidos eh, y cada uno tiene y, y, y tiene sus lazos y sus vínculos con, con los legisladores y para nosotros todo eso hace y suma a una gestión hicimos un análisis también de, de los errores de las fortalezas que tenemos Y en base a eso también hemos eh, reorganizado la gestión. Uh -huh. eh, he visto en las últimas horas que hay un evidente coqueteo con la Libertad de Avanza, fotitos con el diputado nacional Adrián Rabier. Eh, vos decís que sos del PRO, te lo pregunto así, ¿de cuál PRO sos? ¿Del PRO más amarillo, del que ya está muy violeta? ¿En qué lugar te sentís mejor? Yo soy parte del PRO, tengo vínculo con absolutamente todos los diputados, Eh, así como hay líneas dentro de la UCR, dentro del PREJUPA, el año pasado nosotros trabajamos, eh, se trabajó en una alianza con la Libertad Avanza y trabajamos con la Libertad Avanza. Eh, yo creo que en esto, o sea, siempre vamos hacia qué lado va. Yo he trabajado con absolutamente todos y siempre también hay una intención de, de que te lleven para un lado, te lleven para el otro. Eh, nosotros tenemos buena relación con absolutamente todos. De hecho, la Libertad Avanza tiene muchos legisladores y tiene funcionarios que han sido parte del equipo del PRO. Entonces, me decís, la verdad que yo tengo vínculo con todos, eh, tengo buena relación. Nosotros hicimos un viaje a Buenos Aires y estuvimos con los diputados del PRO, que están dentro del PRO, con, con funcionarios... que están y diputados de la libertad avanza, porque tenemos un vínculo, o sea, es, es algo que no, no es ajeno a, a nadie, y, y la verdad que por sacarnos una foto o por aparecer, nos parece que es algo eh, que solamente por ahí lo puede remarcar la, la oposición, la verdad que eh, lo veo desde ese lugar, no o sea, con todos, no, no hemos estado y tenemos vínculos, y, y hemos sido coherentes, por lo menos yo en mi parte, con todo, con todo eso. Eh, hoy tienen el mensaje legislativo, bueno, el intendente va, supongo, a bajar línea respecto de lo que espera para el año, ¿pudiste ver los mensajes del gobernador y del presidente? Eh, estuve viendo los del gobernador, eh, vi que, bueno, para nosotros no hay nada, como siempre tenemos la lucha, y nada, lo vi un poco desconectado de algunas cuestiones que tenemos nosotros. Y ¿Nosotros te referís a la región, a 25 de mayo? A la región, sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, a grandes rasgos, ¿no? Después, bueno, que deslizó muy por encima el tema meganito, lo dejó en manos de los diputados. Lo que sí, anunció que el... su, su interpretó que el esquema que propone la provincia es imprescindible en este momento, que Pampetrol se haga cargo por dos años. Lo planteó así. Mm. Mm. Sí, nosotros no, no estamos de acuerdo con eso. Eh, lo respeto, no es, es el gobernador es nuestro gobernador, así que pero no estamos de acuerdo y bueno también eso nos lleva a nosotros a presentar un, un proyecto que no sabemos hacia dónde irá a derivar, no si, si se le va a dar tratamiento, ojalá ojalá que sí que se pueda eh, unificar y que se, que todos los diputados puedan armar el mejor proyecto. Yo sé que esto también va a llevar a que tengamos que reunirnos, que podamos eh, llegar a acuerdos. Eh, sabemos que no va a ser sencillo, pero no lo creemos imposible. Si, la, si hay voluntades, me parece que no es imposible. Bien. Y que no estamos tan distantes de, de las miradas en algunos puntos. Eh, recién te preguntaba por mi ley y de, no dijiste nada. ¿No viste el show de insultos a la oposición o mejor no hablar de ciertas cosas? ¿Qué pasó? Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, Yo, por ejemplo, soy, en, no estoy de acuerdo con, con los insultos hacia nadie. No estoy de acuerdo. Eh, me parece que nosotros construimos y, y tenemos una mirada en la sociedad y, y en eso no estoy de acuerdo, para nada. Creo que tenemos miradas diferentes y, y en eso las respetamos y yo sí, si, por ejemplo... ¿Y qué respetas? ¿Lo insultas? Yo no voy a salir a insultar a nadie. No, pero eh, por eso, el... pero vos decís que lo respetamos. O sea, porque una cosa es decir, yo no no tengo el mismo estilo, no no, no lo hago, pero ¿respetás mm. un discurso presidencial como el que se dio el domingo? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con, con la forma. No estoy de acuerdo con la forma. Eso es lo que te puedo decir. Marina eh, Álvarez, yo, bien. Sí. Sí, sí, Redondealo algo así, cerramos. No, eso, o sea, no estoy de acuerdo con las formas, no lo, no me manejo de esa manera yo, yo no lo haría, y es, es eso lo que tengo para decir. Eh, ahora entrarán en, en los debates y, y lo que se ve es de las dos partes, y eso creo que sí merece capaz que un análisis, ¿no?, de, de las partes políticas. Es, es como que está generado eso en, tanto en la Cámara de Diputados y, bueno, en el Senado ahora, que... Yo creo que la gente no quiere eso y, y me parece que capaz que en algún momento lo tengan que revisar. Bien. Cuando decís las dos partes, ¿a, a qué partes te referís? Porque, el, el digamos, un discurso es la, legislativo... La, la pelea que tienen ahí o sea, pero, es entre... Marina, un pero un discurso de... legislativo es eh, eh, una parte. Es decir, el presidente como el gobernador o como el intendente de Santa Rosa da su mensaje. No hay otra parte. Sí, eh, por eso digo siempre siempre aparece otra parte como pareciera como disculpando lo que eh, el show que hizo de, ah pero los otros también y la verdad es que a ver yo, yo el, el mismo entre domingo y lunes yo vi los mensajes del gobernador en la pampa del presidente en la nación del intendente de Santa Rosa y la verdad es que no hay dos partes ha, ha habido una parte que decidió hacer de eso que de ese rito democrático un show nunca visto antes. No sé si en otro lugar en el mundo habrá algo así, pero bueno. La verdad que no. Eh, vuelvo a repetirte. Yo no estoy de acuerdo con la forma. lo no vuelvo a repetir. Exacto. Y con, y con repetir. el fondo de, la, de los anuncios de mi ley, ¿sí crees que la forma tiene que ver con el fondo, con el contenido? O? Yo creo que hay un montón de temas que tienen que ver con nuevas... formas de política que se están gestando y que a veces nosotros lo vemos desde tan lejos porque estamos en, en otras instancias que lo llevamos a la parte mediática en está de acuerdo, no está de acuerdo, en se peleó, se, o sea, yo la verdad que he visto de, la, de las dos partes me refiero a que tanto la oposición al presidente eh, como desde el oficialismo mucho destrato. Eh, en el trabajo de, de diputados y en el senado lo he visto más tranquilo y la verdad que a mí en lo personal no me gusta no estoy de acuerdo me parece que no son las formas pero es algo que lo, es una práctica que se está haciendo natural mm. y lo ve cualquiera hoy ahora hablé que preguntarle a cada uno de los legisladores qué piensan porque hay que hacer una autocrítica de las conductas de todos de todos no dejo a nadie afuera Marina, gracias por el contacto. Si quieres agregar algo más, te escuchamos. No, nada más. Solamente hoy tenemos la apertura de sesiones a las 20 horas en el auditorio municipal. Gracias, le decimos de vuelta. Marina Álvarez es la viceintendenta de 25 de mayo. Nos acaba de confirmar. La municipalidad presentó su proyecto alternativo para que se haga cargo de Medanito. una empresa privada lo más rápidamente posible con un bono reducido de los 50 millones de dólares a 15 con menores regalías y con la eliminación del artículo de la ley de hidrocarburos que castiga los pasivos ambientales.